Más de 300 muertos desde que entró en vigor el alto fuego en Ucrania. La cifra de 331 muertos desde que entró en vigor el alto al fuego aparece en un informe establecido por el Alto Comisariado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este informe, elaborado por el equipo de 35 observadores de la ONU en Ucrania, cubre el periodo del 18 de agosto al 16 de septiembre. También destacó. Que un número creciente de combatientes extranjeros, incluyendo a los presuntos ciudadanos rusos, vinieron a reforzar entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre las filas de los grupos armados de la República Autoproclamada de Donsky y de la República de Lugansky. Durante el periodo estudiado, el derecho humanitario internacional. Continuó siendo violado por los grupos armados y ciertas unidades bajo el control del ejército ucraniano, declaró dicho informe, citando enfrentamientos, combates y disparos de artillería cotidianos. Grupos armados continúan aterrorizando a la población en las zonas que controlan, matando, secuestrando, torturando y maltratando a la gente, destacó la ONU. Además, el informe señala que entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre hubo un fuerte incremento de las detenciones por los grupos armados, e informaciones alarmantes destacando torturas y malos tratos a los detenidos, incluyendo simulacro de ejecuciones y violaciones sexuales. El informe también cita informaciones sobre malos tratos a los prisioneros por las Fuerzas Armadas y la Policía Ucraniana. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Saeed Radhat al-Hussein, subrayó que todas estas violaciones de los derechos humanos deben ser objeto de investigaciones y demandas judiciales. Gianni Magasani, jefe de la, del Departamento para las Américas, Europa y Asia Central de la Oficina del Alto Comisionado, afirmó que el balance global de muertos era muy conservador. Y que la cifra real seguramente sería mucho mayor. Agregó que el equipo de 35 supervisores de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió recientemente informes de que existen fosas comunes con un total de unos 400 cadáveres en sectores de la región de Donetsk, que estuvieron bajo el control tanto de los insurgentes prorrusos como de las fuerzas ucranianas.